Iztaccíhuatl, en, en el sendero de la luna Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres en el sendero de la luna Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la voladora radio 97.3 FM O por internet en www.lavoladora.org Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres Iztacíhuatl en el sendero de la luna La voladora radio en franca y abierta rebeldía Angélica Carrasco En el lugar donde la belleza es fuerte como el viento Iztacíhuatl en el sendero de la luna donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en Iztaccigual, en el Sendero de la Luna pues apreciando las fuertes lluvias que hay por acá en el oriente del Estado de México y pues también muy benéficas verdad para la vida, para nuestras cosechas, para limpiar el ambiente y propicio también para disfrutar con una infusión, un café, un té y recibir a nuestra invitada el día de hoy la poeta Adriana Tafoya, que ya es invitada asidua de Istaxiwal en el Sendero de la Luna y también, bueno, eh, a propósito de presentar su producción reciente, más bien su reimpresión reciente de su libro Lee, y para ello también vamos a contar con la presencia telefónica del poeta Anidro Azabache. Pues bien, Eh, bienvenidos, a Adriana Tafoya, como siempre, eh, un placer tenerlos aquí en Ixtaxigual, en el Sendero de la Luna. Buenas tardes, Adriana, Anidro. Muchísimas gracias, oh, no, Angélica, muy contenta de estar por acá con ustedes nuevamente. Sí, pues este hemos estado atentos de las presentaciones de Lee, tu reciente impresión poética Y también, bueno, tuvimos el grato honor de tener un ejemplar dedicado de Tu Puño y Letra para mi compañero Manuel de la Rosa y para mí en este libro que nos pones en la dedicatoria, eh, muy resumido y muy atinado el contenido de este poemario. Dice, para mis queridos Manuel de la Rosa y Angélica Carrasco, este libro que propone crear una real y poética liga entre los sexos. Espero les guste, queridos amigos, y yo también espero les guste los comentarios. Y pues a propósito de, de comentar, Adriana, hemos visto por ahí muchas, este, pues muchos resúmenes alrededor ¿qué podemos entender por Lee en cuanto al origen de este vocablo, de este artículo, pronombre, cómo lo de defines tú, alrededor de emplearlo para la escritura poética en tu obra? Bueno, pues eh, yo lo defino como un, un recurso, una sílaba, una posibilidad eh, de alianza entre ambos sexos eh, ya que es tomado eh, de, del símbolo de la flor de lis eh, bastante antiguo que precisamente significaba eso, alianza entre lo masculino y lo femenino entonces pienso que pues es una posibilidad mucho más acertada eh, que lo que se maneja ahora como lenguaje inclusivo puesto que aquí eh, la intención completamente es esa, la alianza y la equidad, por supuesto. Claro, porque, bueno, eh, interesante el texto que te escribe Armando Morales, en donde él nos dice que la novedad de Lee, es continuar con la recreación del universo poético, que inicies tú en tu anterior producción Huevo Moteado, que también tuvimos la oportunidad de presentar aquí ese poemario, pero esta vez a partir de la transgresión de la morfología de las palabras, según una semántica femenina y nocturna. Dice Armando Morales, Adriana elige Lee y no él, ella porque ella todavía tiene como inicial la E de él, así como ella sigue como pronombre, dependiendo de él. Li no depende de él. Li es otra cosa, es otra fuerza. Los comentarios de Armando Morales, y, y obviamente también tendremos aquí los comentarios de Anidro Azabache, quien bueno, es, es un gran lector de la poesía, un poeta. Eh, también ya amigo de igual en el Sendero de la Luna y Anidro, pues ahora sí que preguntándote eh, li el poemario re, reciente, de reciente impresión de Adriana Tafoya realmente nos cumple con esta inclusión, esta alianza entre los sexos eh, ¿cómo, op, cómo, ¿qué opinas tú de esta modificación en el lenguaje en el lenguaje español a partir de modificar recientemente hablar de él eh, eh, para ser inclusivos textual más yo creo es opinión personal no inclusivos en la vida cotidiana a veces lo textual no incluye las acciones cotidianas pero bueno eh, Adriana nos propone precisamente esto no solo en lo textual sino en lo cotidiano, en las acciones en eh, la inclusión A partir del, del, del prefijo, del recurso, como dice ella, li, eh, en opción de todo esto que se ha dado últimamente en comentar de él, ella, todo terminar con la E, y que estaremos hablando de eso aquí porque Adriana trae una investigación muy interesante, no solamente es transgredir el lenguaje, transgredir el idioma, sino también sustentarlo. Y bueno, Anidro, tú has estado atento De esta producción poética ¿Qué podemos entender De esta propuesta de Adriana Tafoya? Hola, Angélica, Buenas tardes eh, pues, Muchas gracias por la invitación Y, y muchas gracias a los redescuches también por, por su atención eh, Pues sí, efectivamente como, como dijo Adriana Pues es una una um, Estructuración Bueno, alternativa ¿no? Es una estructura alternativa a la propuesta del lenguaje inclusivo y creo que se sustenta, bueno, más bien eh, creo que aquí más bien Adriana lo está sustentando, ¿no? Porque normalmente el lenguaje inclusivo, eh, bueno, hasta ahora, ¿no? En la mayoría de los casos lo que pretende solamente es, es eh, pues, crear un término, digamos, neutral para incluir a las personas que, que no se identifiquen con ninguno de los dos sexos o... ...para hablar de grupos en donde estén incluidos ambos sexos... Eh, ...pero Adriana... pues ...nos, bueno, nos, nos lanza una propuesta muy... ...no sé si innovadora... ...en sí. realidad creo que está resaltando algo... ...algo bastante... ...bueno, como propuesta como, como, como propuesta estética es, es innovadora ciertamente... ...pero me refiero al contenido... ...el contenido... Eh, ...porque la, la primera frase del, del poemario es... Eh, ...me para ser libre... Entonces, eh, justamente está invitando a una comunión eh, al sexo opuesto, que se entiende que el sexo opuesto pues es, es el varón. Eh, y no es eh, pues un, ninguna acusación ni ninguna reivindicación excluyente por parte de, de la mujer hacia el hombre, sino que eh, de entrada lo está incluyendo. Quiero, eh, Pues el, el, el hombre en, en la cultura, a lo que le llaman cultura patriarcal, que es el, el dominio de la figura del varón, pues el, el hombre como el que ejerce el poder se encuentra mayormente solo, y el poder cansa y asfixia y, y pues también instrumentaliza al individuo que lo ejerce. Y entonces desde ahí, desde el de Besos para Ser Libres, eh, suelta eso, suelta suelta la espada, suelta el garrote, suelta eso y se libre, eh, pues eh, en base al, al amor, a la comunión, a, al reencuentro con, con la humanidad que se pierde al momento de, de asumirse como, como un ejecutor del poder. Ajá, bueno Adriana... Eh, en tus poemas vemos mucho de erotismo, como dice Anidro también, eh, los prefijos, los recursos. Eh, nos apoyamos en el poemario con un glosario que trae también al final del, del libro. Y mm, nos haces un énfasis en el significado, en este glosario de estas, de estos recursos, ¿verdad? Lee, por ejemplo, dice, casa, vigor, poder, hermosa. Liz, unión, alianza entre lo masculino y lo feminismo, lirismo. Eh, así viene el lil, neologismo ella, li o lu, neologismo él, la, lo, le. Bueno, la intención, Adriana, eh, tú has revisado muchos textos de muchos poetas, escritores, al margen de tu obra personal. ¿Qué tan importante, qué tan eh, necesario es que en fechas recientes se supriman o se modifiquen ciertos eh, vocablos literarios para referirnos eh, a la inclusión Eh, en fecha reciente sabemos que, bueno, eh, yo no lo llamaría solamente el patriarcado, sino creo que ahí hay un texto muy interesante de Carlos Marx, que es El Capital, que nos habla de la lucha de clases, y la lucha de clases, pues sí es inclusiva, ¿verdad? Porque explota tanto al hombre como a la mujer, como a los eh, travestis, los transgéneros, eh, homosexuales, LGBT. La lucha de clases es inclusiva en ese sentido, pero bueno, se hace énfasis en que lo inclusivo tenga que modificar el lenguaje eh, castellano o español mexicano, que es lo que nosotros hablamos. ¿Qué tan trascendente resulta esta modificación en los en los vocablos para nuestro idioma, Adriana? Bueno, bueno. porque si bien se están manejando eh, distintos... Eh, géneros, ¿no? Eh, si bien también, pues eh, estamos claros que, bueno, el sexo es una cosa, el género es otra, y ahorita, pues, eh, se han focalizado en, en todas estas diferencias, eso no, no evita eh, que al final de cuentas nos pueda funcionar, tanto para alguien que se considera hombre, para quien se considera mujer, y e inclusive para quien se considera no binario, por el símbolo de la de la alianza, ¿no? por, por ese símbolo de Liz y de li que al final de cuentas es el prefijo de la palabra libertad. Entonces, pues, sigue siendo, más bien, es, es, es útil, porque su, su vigencia, digamos, aún no comienza, ¿no? es útil. Y quien se tal vez, en un futuro, sería una muy buena opción eh, para poder crear una, pues, una inclusión más orgánica, eh, más natural, diría yo. Sí, porque, bueno, eh, recordemos que estamos hablando énfasis de este vocablo en el idioma español, No así en otras formas de comunicación, como son otros idiomas, el oriental, incluso los ideogramas en, en la era mesoamericana, ¿no? Eh, los mayas, eh, lo, el idioma náhuatl, etcétera, que es a base de imágenes, son ideogramas, lo vemos en los códices, los vemos en sus sellos, eh, y, y bueno, allí estamos refiriéndonos a otra forma de comunicación, en ese sentido que lo comenta Adriana, pues más universal. Estas eh, formas de comunicación para la escritura de nuestro idioma actual, pues también debemos considerar que es a partir de la conquista, ¿no? Entonces, ¿qué tanto Adriana tiene que ver esta forma de modificación en el lenguaje en el sentido de seguir siendo conquistados? O retomar parte de nuestro idioma original, como le llaman, que son los ideogramas En donde pues, no se usa esta distinción, ¿no? son eh, términos o ideogramas pues, más universales Pero de esto eh, nos, va con, nos va a comentar Adriana y nos va a orientar en el siguiente segmento No se vayan, estamos con Adriana Tafoya, poeta y los comentarios de Anidro Azabache, poeta para su poemario Lee. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacíhuatl. Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En la Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo, O cualquier carrera afín Comunícate Aprendamos a hacer radio Haciendo radio Búscanos en redes sociales O acude a nuestras instalaciones Te estamos esperando La voladora radio Abriendo los oídos Sembrando la palabra colectiva XHSA La voladora radio Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México La Voladora Radio FM Radio Comunitaria La Voladora Radio Amecameca XHSA -E La Voladora Radio Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva XHSA -E La Voladora Radio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 al sendero de la luna. Pues estamos, estamos aquí con los poetas Adriana Tafoya y con el poeta Nidroa su servidora, eh, haciendo comentarios, reflexiones alrededor de su reciente poemario, Lee, en donde pues ella nos, nos propone esta, este recurso, como dice ella, este, este vocablo, esta estas, fonética del idioma español para eh, pues ser inclusivos en cuanto a la equidad de los géneros. Adriana, comentábamos un poco eh, tras, tras bambalinas sonoras que eh, contextualizar el idioma también es importante, contextualizar la forma en que nos comunicamos es importante porque atiende a una cosmogonía y a, un, a una forma y a una... Pues sí, acción cultural muy diferente, no sé si li aplica, por ejemplo, en el idioma zapoteco, en el idioma eh, mixteco, en los ideogramas japoneses que son los kanjis, y sobre todo haciendo este, esta reflexión alrededor de la propuesta que es inclusiva entre los sexos masculino-femenino, pero no solamente este, a lo que biológicamente nace un hombre, nace una mujer, sino a lo que por elección, como bien comentabas tú, una situación es hablar de la, del sexo de una persona y otra cosa es hablar de la gene, del género que elija esa persona. Y a propósito de esto, también yo comentaba el caso de... Eh, algunas culturas ancestrales que viven todavía resisten en nuestro país En Oaxaca, por ejemplo, eh, tenemos contemplados a los mushes Los mushes son este, jóvenes, varones, que se visten de mujer, que les gusta Y atienden la conducta de una mujer Y no necesariamente eh, se les nombra homosexuales, sino son mushes Entonces, ahí a mí que me, me interesa contextualizar también esta propuesta tuya dentro de esta cosmogonía cultural, que es el idioma español y que se da a partir de la conquista, porque li o Elle, más bien, se usa no solo en México, sino en cualquier país que hable el español, cual, cualquier otro país iberoamericano en tiempos actuales. Sí, Angélica. Si sí, es así, eh, obviamente el está pensado para el idioma español. Eh, como comentabas también, porque pues, por ejemplo, eh, si habláramos de, para México en el caso de los mushes, pues bueno, ellos, ellos se definen mushes, ¿no? No hay ningún tema ahí, ni, ni alguna situación ahí que se tuviera, entre comillas, que saldar, o sí. Tal vez ¿no? la haya. No lo sabemos eh, con certeza uh, en, en qué momento tal vez ya no están a gusto o sientan eh, equidad en su condición, ¿verdad? Ese es otro tipo de, de situaciones. Eh, sin embargo, o sea, no quita que eh, Eli en el momento que fuese necesario no solamente, digamos, para Occidente, para Oriente, bien podrían modificarse, ¿no? O como las traducciones, eh, bueno, uh, gracias a las traducciones, pues poder ser eh, ocupado ¿no? o adquirido si llegase a ser necesario. Eh, hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí unos años atrás, eh, se había decidido hacer un un idioma eh, universal fue el caso del esperanto que parece ser calavera de la hora no fructificó ahorita sea, no recuerdo el nombre de del autor quien lo propuso no el creativo pero pues era la intención de hacer un lenguaje eh, universal un idioma universal que se pudiera ocupar ¿no? y curiosamente en el esperanto se ocupa el il no el aquí sería invertido entonces digamos que pues de alguna forma u otra sí hay ciertas variables que nos llevan, ¿no? que nos inducen a que es viable y que podría suceder en, ahorita por ejemplo está el caso de que se que el, otra poeta Estrella del Valle quiere hacer una, una traducción ¿no? de los poemas de Lee uh, al inglés ella ya estaba viendo la manera de traducir Lee con algo que fuese similar en inglés a lo que me sugirió, pues eh, le comenté que por el momento la idea sería preva que prevaleciera el, el vocablo tal cual está, como forma de, de identificación. ¿Por qué? Porque pues es complicado buscarle un... Un suplente, ¿no? Digamos, un símil hasta ahora. Esto tal vez podría a abrir más la, la posibilidad de lo que preguntas, Angélica. Sí, porque en el caso inmediato, el inglés también viene de otra cultura, de otra cosmogonía, otra fonética... Y pues recordemos que el idioma nos lleva a ciertas imágenes culturales. Y esas imágenes culturales pues son distintas en el inglés, en el italiano incluso, aunque partan de la misma raíz latina, el francés. Y bueno, está ahí abierta esa polémica, esa búsqueda también. Y algo que, que quiero preguntarle a los dos, ¿no? Esta modificación en el lenguaje para, pues yo digo, supuestamente ser inclusivos, porque, pues te digo, ahí está el capital de Carlos Marx, que nos habla de la lucha de clases y, y no solo dejar ese vocablo del patriarcado aislado. Y pues la lucha de clases es inclusiva, es algo que no nos gusta, pero es algo por lo que estamos luchando a diario. Y Esto se da, contextualizando esta situación y esa, ese texto de la lucha de clases, se da solo en las ciudades, solo en los espacios donde hay una supuesta eh, revolución tecnológica, un supuesto desarrollo de la civilización que tristemente siempre se ubica en referencia a las grandes ciudades, no así en los poblados lejanos, ¿no? por eso ponía yo el, el ejemplo de las comunidades eh, lejanas de las ciudades, en los, en los estados, en los pueblos, en la sierra, en la montaña de nuestro país y de otros, bueno, de nuestro país, y justamente que ellos están en esa, en esa lucha, todo lo contrario, por defender y preservar su idioma original, no sé, ¿Quién me quiera contestar esta esta reflexión, esta pregunta, Nidro, Adriana? Bueno, si, si Adriana no tiene nada que decir, ¿Puedo, puedo contestar o hacer un intento de respuesta. Claro, de todos sí. modos vamos a ir con Adriana. Claro, claro. No veo yo para no interrumpir, ¿no? Sí. Este, pues yo creo que ahí la distinción principal se da, o bueno, este fenómeno que comentas, Se da principalmente por una razón, eh, y es que el tiempo en, en los poblados rurales, no, en las periferias, eh, se vive de manera mucho muy distinta que en las ciudades. Las ciudades llevan un ritmo vertiginoso y todo está en un cambio constante eh, eh, en y dura periodos muy cortos. ¿no? Entonces el, el idioma eh, se modifica mucho, mucho más rápido en una ciudad que en un en un poblado rural. Eh, de hecho, pues por ejemplo, ¿no? Esto eh, que muchos eh, muchas personas comúnmente atañen a una o bueno, la jergaicana, a el habla entre comillas deficiente, ¿no? de las personas eh, de poblados rurales que se utilizan estas palabras como angina por ejemplo. Uh -huh. Eh, pues eh estas palabras son son palabras que se usaban en, en el español antiguo. O sea, la palabra está correcta. Lo que pasa es que eh, ellos aún pues mantienen los sostien esas costumbres se han mantenido en esos poblados porque el tiempo se vive de manera muy muy lenta o al revés, nosotros vivimos el tiempo de manera muy apresurada. Entonces, eh, por consecuencia el foco de de las transformaciones del lenguaje y de la comunicación, pues va a caer sobre principalmente sobre los centros urbanos, que es donde se modifica mucho, pero mucho más rápido. Claro, eh, estás hablando de espacios relativos, de espacios este temporalmente relativos también, pero Adriana, yo comentaba esto porque pues sabemos que es muy fuerte la lucha de los pueblos originarios no solo por defender eh la comunicación textual o es, o su idioma, su cultura, sus imágenes, entonces la pregunta pues eh, sería la misma, esto atiende al supuesto desarrollo o civilización en las urbes de nuestro país o de otros países que hablan el español, países iberoamericanos, bueno Sí, sí te escucho. Bueno, mira, eh, respect, eh, respecto a esto, creo que ya más o menos estoy viendo para dónde va esta pregunta. Eh, pues eh, te comentaría que sí, eh, efectivamente, eh, haría falta, bueno, esto ya independientemente de la, de, de mi obra, sino ya hablando de, de otros temas, eh, aledaños, insisto, eh, haría falta en algún momento que, que no dudo que sucediera que se pudiera llevar un, un diálogo ¿no? una comunicación de que no se pierdan pues obviamente como se está están intentando ¿no? muchos grupos uh -huh. y ellos mismos que no se pierda eh, su, su idioma su lenguaje no o sea que, que esté ahí porque ahora pues ya no es que sea una lengua no sino ya se le consideran también eh, lenguajes idiomas que no se perdieran por supuesto ¿no? Pero también hay que darnos cuenta que um, al menos aquí en México eh, estos lenguajes pues han permeado también el, el castellano y muchas palabras que, que han, han ocupado, pues bueno, este. Nuestros, digamos, nuestros compañeros de país, compañeras de país, pues han, han permeado en, en español, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Chichi, ¿no? De chichis. Sí, o de papalotes. Por ejemplo, ¿no? Claro. Están ahí presentes y... En algunas partes, pues bueno, ya también tienen, digamos, han creado como una especie de calor donde efectivamente ocupan el castellano mezclado con sus lenguajes, ¿no? Es, es algo in, inevitable e inherente. Claro. Ya, eh, en caso de Lee, pues por el momento ahora es solamente una, una célula. ¿verdad? No sabemos si que desarrollarse más, pero si esto llegara a, a suceder, pues, eh, como su suele suceder, pues, este, en los en los grupos, en las comunidades, pues, posiblemente se va a ir entremezclando, ¿no? Apareciendo, ¿no? Y, y, quién sabe, tal vez en algún momento podría con convertirse en algo más, ¿verdad? Claro, eso sí. pues las no migraciones al aire por el momento, ¿no? claro este vivimos además en un tiempo de movilidad de migraciones de tiempos híbridos por allí eso incluye pues las formas en que nos comunicamos y pues por ahí tú tienes unos poemas muy interesantes también donde de repente usas estas estos vocablos verdad como dices que vienen de pues ya de lo que forma parte del español mexicano No sé si nos quieras compartir por ahí una lectura En donde pues ya conjugas incluso con la propuesta que traes de Lee Este, pudiéramos escuchar un poema y Resulta, si me recuerdas en cuál, qué página, pues podría <risa> Bueno, yo anoté varios, es que tienes bastantes Ahorita te digo en qué página al azar Este, permíteme Por ahí tenemos marcado uno de la página 63 o página 65. Tenemos un espacio breve para que podamos, este, pues, ilustrar este segmento. Ok, muy bien, sí. les pues voy a dar lectura a, a este poema eh, que está en la página 65. Ok, escuchamos, aquí atentos. Su 5U, eh, tiene un subtítulo que es el punto 925. Soy la hija que entre cenas copula con su madre. Porté mi flor de lis antes que todos, cuando aún la historia no se dictaba. Yo era mi sílaba civilina que daba mi conocimiento de mi placer y lo comienzo de mi felicidad a sus discípulos. Soy una mujer que juega a ser un hombre, que juega a ser mujer. He estado recostada en una silla de plata antigua en forma de negra gata. En un desierto conocí a hombres menospreciando mi tierra, idealizando al sol, pero ninguno quiso ni pudo allá vivir. Estuve en mi montaña más alta, tocando litandero y comiendo duraznos. Estuve bajo esta misma montaña, en medio de mi y lo árbol del viento, para recuperar mi aliento que me ha sido negado. Conozco el secreto de mi alianza, de mi roseta en el alfiler, de por qué el anillo del anular. Por li noche surge de mi dedo una flor. ¿No es esta la maravilla del mundo que no puede ser descubierta? Bien, pues regresando a nuestro siguiente segmento, ya casi para finalizar. Ah, no, todavía tenemos tiempo. Eh, que me, nos comentes, Adriana, ya en, en algún otro programa eh, que presentamos tu poemario de en Roque de Flanco Indistinto nos adelantabas parte de lo que viene a ser este, este poemario reimpreso Lee eh, que es una propuesta fundamentada en una investigación eh, que te llamó varios años sustentada con otros autores que retoman este, esta propuesta textual Y de eso quiero que nos comentes, a diferencia de, de esta, de cómo se ha popularizado el vocablo elle en donde nos dices tú que, que no hay un sustento ¿verdad? de investigación, a, re, a diferencia de la propuesta que trae este poemario tuyo, Lee. Regresamos con esta, con esta reflexión, con esta introducción a nuestro siguiente segmento. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacíhuatl. voladora radio radio comunitaria de la zona oriente del estado de méxico la voladora radio está construida por personas como tú como yo como él como ella como nosotros, como nosotros gente de la comunidad somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio te gustaría tener un programa de radio la radio está abierta para ti y tus ideas no lo pienses más haz que tu voz escuche La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597 97 852 52. O escríbenos al WhatsApp 56 36 24 53 56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio, construyelo, piénsalo libre. La voladora radio. Te esperamos. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Aquí con los poetas Anidro Azabache, el Aru, y con la poeta Adriana Tafoya alrededor de conversar sobre su reciente publicación del poemario Lee, que ya se nos hizo eh, pues transgresor, polémico, y un buen pretexto para abrir, abrir estas formas de comunicación en los distintos idiomas con la intención de de encontrar una forma de equidad entre pues, los hombres, las mujeres, entre aquellos que se digan no binarios, entre aquellos que elijan un género, una forma flexible también de sexualidad, que en tiempos recientes pues ya estamos, ya estamos en esa en esa polémica y estamos en, esa, en ese tema sobre la mesa y pues también escuchar los comentarios, las apreciaciones alrededor de esto de nuestro poeta invitado Anidro Azabache. Anidro, ¿qué tal con esto que se abre tanto al estudio, a la reflexión, al análisis y a la apreciación misma del idioma, de los idiomas, ¿verdad? Que pues es la riqueza que nos tiene... ...para comunicarnos en el día a día. Claro, gracias Angélica. Eh, bueno, efectivamente pues el idioma es, es eh, son símbolos, son signos con los que nos comunicamos... ...y a través del idioma es, pues transmiten ideas... ...y el mismo idioma pues facilita la comprensión o la transmisión de ciertos conocimientos y dificulta otra. Un poquito más fuerte Anidro, por favor. sí. Eh, sí. Eh, ¿Así está bien? Sí, aquí estamos bien, en vía telefónica, por favor, ahí estamos perfectos. Sí, eh, comentaba que el idioma pues eh, pues sirve para la transmisión de conocimientos, hay idiomas que facilitan más eh, la transmisión de ciertas ideas, ideas y conocimientos y, y hay idiomas que dificultan otras. Entonces, eh, siempre que se quiere realizar también un cambio a nivel social, pues implica... Eh, una necesaria transversión al, al lenguaje no, no necesariamente al idioma pero sí al, al, al lenguaje eh, eh, y bueno, aquí creo que con respecto al, al tópico que se abrió hace un momento acerca de pues bueno, de, que, de contextualizar este libro en el idioma español o más bien circunscribirlo eh, creo que sí, o sea evidentemente es, eh, la propuesta de Lee como tal, como, como vocablo que conscribe al idioma español, pero la propuesta interna, el, el sustento eh, que está por debajo de esta propuesta, de este vocablo, creo que es más universal. Justamente por eso hace rato comentaba que tal vez lo, el, el contenido, la, la esencia del libro eh, es, es ya antigua, porque eh, finalmente está invitando... A, al ser humano, no solamente al, al, al, a los hombres, no eh, en general invita al ser humano a, a encontrar otra vez esta comunión que de alguna manera permanece en, en, en todos nosotros eh, y pues a re, reidentificarse, ¿no? a reedificarse, a reinventarse y en medio de esa reinvención y de esa reinterpretación Eh, se propone el vocablo Lee. y eh, creo que también el, el libro es bastante honesto y bastante mm, eh, eh, no sé, creo que humilde es la palabra en ese sentido porque en los mismos títulos de los poemas que son las vocales a, y o u uh, repetidas cinco veces cinco veces cinco eh, creo que pues es, nos está diciendo justamente que lo que está haciendo es una propuesta incipiente apenas, no nos está enseñando las sílabas nada más, ¿no? que es lo primero que aprendemos eh, cuando estamos aprendiendo a leer. Eh, y pues se espera ¿no? justamente que, que esta propuesta pueda ser enriquecida por muchas más personas. Eh, enriquecida, anotada, corregida, eh, ampliada. Eh, y, y creo que ahí radica justamente la, el poder de, de este libro, que es una semilla. Eh, una semilla, que no sabemos de qué clase de árbol será, ¿no? Pero un árbol, sin duda, pues grande, ¿no? Eh, porque en medida en la que otras personas se lo tomen en serio y, y hagan su contribución a esta a esta semilla, a, este, a esta propuesta que apenas empieza, pues creo que se puede llegar a conseguir algo infinitamente más grande, ¿no? Que, que evidentemente una sola persona pues no puede llegar a ser. Claro, bien Por ahí tenías un poema que nos querías compartir la lectura Sí, claro eh, el, Bueno, el, creo que un poema bastante eh, ilustrativo Es el poema eh, de Cinco Es eh, Tiene un epígrafe de, de un mito sumerio de Enki y Ninma eh, Que el, lo voy a omitir por el momento, por, por cuestiones de tiempo Pero dice así, de cabello largo, antiguo, de cabello antiguo, ninguna demuestra su amor, dando masaje a tus pies y perfuma el pecho tuyo con aceite de amapola. Abre sus muslos para darte el sabor del lutinte de limar, como yo le puedo hacer. Ninguna te besa dando vino a tu boca, En contradictorio, Eh, en contradictorio, Luz Osculi, causándote embelezo, te bautiza con tinto en libañera y de sus manos hace surgir un fruto para compartirte como li hago yo. Ninguna, ninguna sueña en li mismo que tú sueñas, te acompaña a tus infiernos y abraza a otros hombres queriéndote, compartiendo contigo lo misma mesa. Ninguna te espera en li lluvia, sentada en li banqueta, con lo niña que formó para ti en mis brazos. Ninguna amorosa mujer desea delinear más hijos con su carne y lo leche de tu vientre, igual que yo. Ninguna te entrega su lealtad, sus más y más oscuras disertaciones, su poética de vida, su presencia a lo distancia, no verte para verte, como le hago yo. Ninguna sabe que con su hálito Puede despertar tu voluntad, tu valentía y besarte para hacer de ti otra vez el llamado de Lugota de Plomo. Pues bien, siempre agradecemos las lecturas de Anidro, a Zabache, las lecturas poéticas de Adriana Tafoya. Y pues Adriana, un gusto tenerte siempre aquí con eh, temas controversiales, transgresores en la poesía. Y de ahí que le deseemos un, un largo camino, una buena aventura a este poemario, como comenta Anidro, a esa semilla que se está plantando y que pues está abierta a la participación del de enriquecimiento de nuestro idioma. Y así es, así como comenta Anidro, esa es la intención. Y pues bueno... Eh, Y por el momento ya, ya está aquí, ya, ya la semilla existe, por lo tanto el libro existe. Eh, nada más este, pues una, una pequeña aclaración. En realidad no es una reimpresión, sino que salió un Lee que fue preliminar, que solo contenía la mitad de los poemas de este libro que ya es el definitivo. Ah, bien. Esa versión se realizó con intención de poderla llevar eh, a Cuba, en un encuentro al que asistí por allá. Así. Pero esta ya es la, la versión final. Bien, <ríe> si sí recordamos es, por ahí por tú. Morgana Ediciones, claro. Colección Loba Madrina. Que bueno, que se especializa en publicar mujeres. Claro, Loba Madrina, Editorial Morgana, ¿verdad? Colección, Editorial Morgana, lo, Colección Loba Marina, Madrina, Colección Loba Madrina. Re, re, este... Repito, de Elía Adriana Tafoya, consíganlo, eh, yo tengo mi ejemplar. Repetimos, Editorial Morgana, colección. Loba madrina, pues larga vida allí buen camino en esta semilla que se planta, eh, muchas gracias a los comentarios de Anidro Azabache, quienes estuvieron aquí en presencia telefónica, Adriana Tafoya, un abrazo, anotó a nuestros radioescuchas, esperamos sus comentarios al whatsapp o directamente a las redes sociales de la maestra Adriana Tafoya, Anidro Azabache. Nos encontramos en otro momento de Istaxiwal en el sende, sendero de la luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Istaxiwal en el sendero de la luna con Angélica Carrasco. En el sendero de la luna. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook, búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Istas en el Sendero de la Luna.